Fronteras del futuro Vamos a conocer algo más sobre ese futuro Sobre las fronteras que se están abriendo Y lo conocemos aquí, como siempre Con Javier no Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Se ve muy goro, ¿eh? El futuro, El futuro es huira. De era el grafeno, pero al grafeno, grafeno al, que es el material al, del cual iba e, a ser. Todo. Hemos hablado mucho del sí. grafeno en esta sección, que era el eh, material eh, monocapa de átomos de carbono de que, en el que estaban eh, muy ilusionados todos los científicos e investigadores, que iba a ser superconductor, que tenía unas eh, cualidades una, eh, mágicas y maravillosas, era el, elástico, mucho más fuerte que el acero, eh, eh, tenía facilidad de autorrepararse, era gran conductor de la electricidad y del calor, pero tenía fundamentalmente o tiene todavía eh, un, uh, un gran problema, que es muy um, difícil de fabricar A, en cantidades eh, comerciales por así uh -huh. decirlo el problema era la escala, escalabilidad que había, os acordáis que habíamos eh, llevar m, la fabricación m, desde un laboratorio a escalas comerciales y poder eh, aplicarlo eh, a nivel industrial, pues por ejemplo para la fabricación de nuevas eh, un nuevo paso en, en las eh, baterías, por ejemplo, de los dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera bueno, el, el grafeno fue el primer material aislado eh, eh At atómicamente en una sola capa pero después le surgieron eh, otros muchos materiales porque los eh, eh, digamos que el grafeno fue el primero, abrió la puerta y eh, los investigadores no se quedaron solo en los átomos de carbono le siguió el disulfuro de molibdeno eh, de molibdeno que se utiliza en lubricantes eh, eh, también el estaneno esta eh, que ha sido descubierto y fabricado artificialmente hace apenas un año el carbino que en teoría es mucho Más, resiste, más resistente que ningún otro, el siliceno, el fosforeno, el germaneno, y podríamos seguir muchos. Etc. Todos en bueno, todo mucho no, el Todos pero el, el, que, el que nos vamos a centrarse es, es en el borofeno, que es también es de el, un, una monocapa no de borofeno. No grafeno, sino eh, que hay borofeno. Digamos que el grafeno, vamos a hacer un pequeño chiste, <ríe> el, eh, antes de nacer fraca A, o sea, en, en, con estos nuevos materiales que le han sucedido, eh, digamos que el grafeno afra casado entonces eh, el al, borofeno alfra, al ha fracasado también, como otros más entonces, ay, ay, ay, ay, ay. Eh, ocurre que el grafeno no es que los investigadores lo hayan dejado de lado, no, no es que eh, eh, se deciden a no centrarse únicamente en este material que parecía ser eh, que iba a ser, eh, bueno pues el que iba a eh, abrirnos las puertas del futuro y demás, sino que han descubierto que hay otros materiales que eh, ofrecen las mismas ventajas en algunos So, eh, en, en algunas eh, particularidades son superiores al grafeno pero que eh, por ejemplo centrándonos en el borofeno ocurre lo mismo con el tema de fabricación que es el problema de la escala, escalabilidad es decir que en laboratorios se están consiguiendo cosas pero cómo llevar eso a eh, cantidades eh, rentables de forma comercial e industrial ¿no? El borofeno... Es, es, tiene características muy válidas, pero sí. no es eh, tan fácil conseguir. Claro, lo mismo Otra que el grafeno. El problema en todos estos materiales fundamentalmente es el problema de la escalabilidad, sacarlo de los laboratorios y poderlos hacer rentable eh, a nivel comercial e industrial el, el borofeno es mucho más fuerte y más flexible que, que el grafeno y podría tener aplicaciones parecidas a las que se m, intuían en el, en el grafeno eh, podría revolucionar los sensores eh, por ejemplo en, en las bombillas estas eh, tipo LED eh, las baterías por supuesto y en, eh, y en otra serie eh, de aplicaciones en las que incluso eh, superaría las aplicaciones, las propiedades del, del, del grafeno el, el borofeno fue predicho en la década de 1990 eh, por, lo, por los investigadores científicos pero eh, Eh, fue predicho a nivel eh, en, en ordenadores uh -huh. y no ha sido hasta 2015 que se ha podido sintetizar y fabricar artificialmente eh, ya para eh, manejarlo eh, realmente en, en, en, los, eh, en los laboratorios. Eh, es también una monocapa de boro, eh, también se dispone de forma hexagonal como los átomos de, de carbono, lo que ocurre que mmm, puede ocurrir que no todos sus enlaces eh, sean ocupados sino que puede dejar eh, puede ocupar cuatro y a veces dejar entre uno o, o dos eh, enlaces libres y en esos enlaces es donde los científicos disponen o creen que va a ser mucho más interesante que el grafeno porque en esos enlaces en, en que deja libres pueden unirse otras sustancias que no sean borofeno para hacerlo eh, mucho más eh, químicamente interesante desde el mm -hmm. punto de vista, por ejemplo Para, eh, en esos enlaces se podría eh, unir átomos de hidrógeno, átomos de agua eh, y luego eh, la propiedad del borófeno es que catalizaría estos átomos eh, descomponiendo eh, el agua en hidrógeno por un lado, oxígeno por otro lado con lo cual digamos que toda la química de la energía del agua abriría unas puertas que hasta ahora no están, eh, no están abiertas ¿no? Y, y son las que están intentando abrir de momento a escala muy reducida los científicos en, en los laboratorios con las eh, baterías abriré también una nueva eh, situación porque funcionaría muy bien como ánodo es decir, eh, ánodo. sabes que las baterías se componen sí, de sí, ánodo sí, y el, cátado, cátado. ¿no? Ah, el sí, positivo sí. y negativo ¿no? Eh, parece mentira, parece mentira Bruno <risa> <risa> ya, sí, estas con de, de, de y de teléfono bueno, y el, ánodo, en el ánodo <risa> <risa> catalizaría eh, eh, eh, eh, sería capaz de catalizar Eh, eh, estos eh, eh, átomos de hidrógeno, con lo cual también eh, para las baterías de hidrógeno sería un avance que hasta ahora están paralizadas, por, uh -huh. a, por así decirlo, en esa eh, obtención de hidrógeno, por así decirlo. ¿no? Es decir, que mm, las investigaciones del grafeno continúan, se van, van avanzando lentamente, sigue en ese problema de la, de, de la escalabilidad, pero a, eh, eh, los científicos no se han quedado solo en este material, en el carbono, que es muy abundante, sino en otros materiales, en otros elementos, según se van descubriendo nuevos eh, elementos en la tabla periódica, de los que hablamos también hace poco aquí, y, y con esos nuevos elementos, esas nuevas combinaciones, se van ampliando posibilidades del futuro van que hasta ahora están solo encerradas en laboratorio. Esperemos que se puedan llevar eh, y que no sea frustrante el que solo se queden en los laboratorios fronteras del futuro en esas fronteras en ese futuro existirá también Borofeno lo hemos eh, contado aquí en fronteras del futuro con Javier Ceballano Javier y esperemos que los borofenos no sean fracasados fracasado <risa> <risa> <risa>